Nos decían que es importante la prevención, y es cierto, los centros de primer nivel todavía tenemos que fortalecer, porque los centros de primer nivel son los que nos van a resolver el 70, 70, 80% de los problemas que tengamos en la salud. Un 10, 20% será el segundo nivel, y un 5% tiene que llegar al tercer nivel, ya son extrema casos de extremo riesgo, no de alto riesgo ya. Eso ya no eso ya es para curar, ya no es para prevenir. Toda la parte preventiva va a ser el, los primeros niveles. Y para ello la caja muchas veces eh, está un poquito distante de la ciudad, ¿no? Imagínense de Pampa de la Madre, a Guavirá, tiene que tomar dos trufis o de Barrio la Esperanza, del Barrio 25 de enero y los centros de salud que hemos construido nosotros eh, están pues cerca, ¿no? Entonces cada quien se cree dueño del sector, o del Che Guevara, que se vayan allá a Guavirá, un poquito distante. Entonces, muchas veces, por falta de tiempo, por falta de recursos, no pueden asistir. Entonces, yo creo que un paso importante, doctor, está haciendo esto, la Caja Cordes, porque se está acercando a sus afiliados también con este servicio. no Por supuesto que hay un arancel que se tiene que cobrar, que está regulado por el Ministerio. O sea, nosotros no cobramos... Eh, como privado a, a lo que nos parezca no es mirando la cara el cobro la, la institución a institución tenemos un arancel definido, definido y regulado ¿no? entonces quisiéramos eh, bueno agradecer ¿no? la confianza que al doctor Choque eh, agradecer eh, al director del hospital con mucho reyes también a la licenciada Mirta como administradora porque es un desafío grande Como también a los centros de primer nivel, a todos los centros de primer nivel que están acá, agradecerlos porque ustedes también van a tener que atender pacientes de Cajacordes.